Raúl, Ana y Walter, los saludan aquí en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Buen mediodía. Hola, buenos días a ambos.、Eh, gracias por su llamado. Y sí, nos estamos preparando realmente、eh, y mucho para, para, bueno, para este sábado, este, recibir a, a todos nuestros vecinos y a nuestro, a, a toda la gente invitada, e s t á n desde ya todos invitados a, a estas actividades que se van a desarrollar este, mañana sábado, A partir de las nueve de la mañana, este, aparte de tener un hermoso, como escuchaba recién Walter, este hermoso polideportivo, también vamos a tener en el acceso a nuestra localidad,、eh, un pabellón nacional gigante, ahí tiene aproximadamente más de diez metros de altura eh, eh, el mástil y va, va a contar con una bandera de De cuatro metros de largo por dos metros y medio de ancho, que va a estar en el acceso a nuestra localidad. Eso va a ser a partir de las nueve de la mañana sobre el acceso y la ruta nacional número tres.、Uh -huh. A las nueve de la mañana comienza la actividad y podemos contar un poco el cronograma de actividades. Sí, sí, sí, cómo no. A、eh, bueno, a las, a las ocho y cuarto ya va a estar un micro este, en, ahí cerca, en, en ocho y cuarto de la mañana. En San Javier para trasladar a los vecinos que por ahí no tienen en qué movilizarse, e l micro de la empresa del Juncal,、eh, los va a acercar hasta la entrada. Eso para desarrollar el izamiento del Pabellón Nacional, previsto para las nueve. A las catorce horas está la recepción de vecinos, de instituciones y autoridades sobre las instalaciones del gimnasio.、Eh, a las dos y media de la tarde está previsto dejar este, Inaugurada la obra de calefacción, iluminación también, porque en el día de ayer también se cambiaron todo lo que es la iluminación del polideportivo、uh -huh. y también、eh, poder este, dejar inaugurada la la calefacción de lo que es、eh, el edificio comunal. Bien, así que ahí se haría toda la inauguración de obras. ¿Cómo sigue? Después seguimos con una, un programa de veredas que se está realizando en San Javier donde el vecino. Eh, colabora o, o aporta con el cemento y la, la, comisión de fomento pone la mano de obra y también el ripio para llevar adelante esta, e s t e programa de veredas para San Javier. Se inaugura también una pista de salud. Durante el, el transcurso se va, se va a ina, dejar inaugurado 200 metros de, de, v e r e d a con juegos,、eh, con juegos,、eh, para la salud. Eh, iluminación también en ese sector,、eh, así que bueno, eso también es importante, este,、eh, bueno, la, el, este, este, recorrido que se va a hacer también con las autoridades. A las 15.30 se retorna, este, también、eh, vamos a, a, ir a la vivienda que se está construyendo para,、eh, San Javier,、eh, cuenta con una vivienda para el, el, el, la enfermera, una de las enfermeras que tenemos en San Javier, y también vamos a ir a, A recorrer esa obra. A las 15.30 se retorna al gimnasio y se h a c e las palabras alusivas de las autoridades. Bien. Y a, y a las 16 horas se va a entregar aportes este, a 17 instituciones y disciplinas de la localidad.、Eh, bueno, como taekwondo,、eh, patín, boxeo,、eh, bueno, el centro tradicionalista Paso Las Piedras también recibe lo suyo. A partir de las 17 horas. Eh, damos inicio al espectáculo sobre el escenario con el s h o w del grupo de, da, de danza Sol Creciente. La colectividad boliviana, e、eh, s、eh, bueno, también parte de esta celebración y,、eh, bueno, el, el grupo Sol Creciente es de la colectividad boliviana y va, va también ser parte de, de la fiesta de San Javier. Después seguimos con un s h o w demostrativo de patín y taekwondo. Y después tenemos, e、eh, n Taekwondo tenemos alrededor de 45 chicos,、eh, todos los martes y jueves haciendo esta actividad, así que ha dado muchos resultados. También tenemos,、eh, un taller de guitarra, que también van a estar sobre el escenario, y va a estar invitado, y, y fue invitado Raúl Cren, un ex,、eh, colono de la zona de San Javier, que escribió, eh, temas. Eh, dedicado para, para lo, los chacareros,、sí. así que Raúl c r e r c acompañado por su señora esposa Roxana, con el grupo e l Cuerpo de Baile del Norte del Sur, también van a estar este, en esta ocasión. Y、eh, dando cierre a esta, a esta, en la parte del escenario, va a estar María Luz Cacho, donde nos va a dejar algunos temas este, sobre el escenario. Eh, mayor del, del polideportivo de San Javier. Y después de que terminamos todo eso, vamos a estar compartiendo un rico chocolate y torta frita para todos los presentes. e s a bien. Ahí, ese es el cierre. Bueno, en un momento sí, se había、ya. hablado del grupo Censura de, con esa, ¿no viene, no? Sí, sí, también.、Ah. Bueno, después de tomar el chocolate y recorrer la exposición permanente que vamos a tener de los standes artesanos. Y, lo, y los、eh, 17 talleres que se llevan adelante en la Comisión de Fomento、eh, dentro del Centro Cultural Francisco Arrué, a, a partir de las 22 horas,、eh, el gran baile familiar con Grupo Censura de General Conesa va a estar en San Javier a partir de las 22. Bueno, ahí está el cronograma, entonces para ir a pasar la tarde ahí a San Javier, completito. Sí, sí, sí. Y bueno, toda esta. Invitación, la firma por supuesto de nuestro comisionado de fomento,、eh, Javier Garabaglia, que es el actual comisionado de fomento de San Javier. Ni hablar. Raúl, muchísimas gracias. q u e r í a m o s repasar entonces este nuevo aniversario con todas las actividades que tienen ahí previstas, inauguración de obras, toda la actividad que tiene San Javier. Así que feliz、eh, aniversario y bueno, mañana los que puedan acercarse de Vietnam que se arrimen. Mucha, muchas gracias. Son 235 años de historia que tenemos en San Javier. Y somos declarados el segundo asentamiento más antiguo de la Patagonia. Así que,、eh, desde ya muchas gracias y toda la comunidad de la comarca y por supuesto la zona del Inevi están invitados a partir de mañana a las nueve de la mañana el l i z a m i e n t o y después toda la jornada durante el día en San Javier. Gracias por llamar.